Anselmo, ¿cómo estás? Buen día. Pato Lobos y Ara Candy, aquí en Radio Cuento de Viedma. ¿Cómo estás? Muy bueno. A ver, hola. No te escuchamos. ¿Me escucha? Ahora sí, perfecto. Ahora sí te escuchamos perfecto, ah, Anselmo. Bueno, bien, la verdad que está situando la pandemia como todo el mundo, con la de eh, la pandemia que no tiene eh, por eso. Uh -huh. ¿Cómo? Si no sonando, no, no, Ajá. ¿Alselmo? Ah, no, Anselmo, te, te, te escuchamos no. con Ico, no sé, se escucha... Ah, raro. mira, es, tengo el teléfono en mi casa que estoy por salir justo, pero no, a ver si salgo poquito afuera. A ver, a ver... ¿Ahí me escuchan? Ahí te Ahí escuchaba, ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora, sí. Sí. ahora bueno. sí. Bueno, no, le decía que, que, que bien, que estamos transitando la pandemia y que, como todo el mundo, digamos, cuidándonos, pero eh, este año es un año diferente y un desafío también distinto porque, de una u otra manera, eh, digamos, la, la hibridez parecía que se nos venía, pero bueno, está con una segunda ola también bastante más fuerte ahora. Vamos a seguir evaluando a ver cómo, cómo viene. Ajá, buenísimo y cómo han sido estos primeros días de, de experiencia de, de Mira, nosotros, en realidad la clase? sí sí eh, a ver eh, comenzaron muy poco nosotros eh, hemos solicitado a la mayoría de los docentes y de la en realidad a través de lasc dirección de las carreras que nos comuniquen cuáles son las materias y qué cantidad de prácticas son imprescindibles que se haga de manera presencial y para evitar que los chicos sigan perdiendo digamos, y sigan retrasándose, dijimos que íbamos a ir habilitando de a poco las prácticas, uh -huh. en principio digamos eh, con las materias específicas que cada una de las carreras nos mencionan, y por supuesto que respetando todo el protocolo el distanciamiento con un grupo muy pequeño, muy reducido, digamos y con horarios que vamos a ir espaciándolo como para que tampoco haya una aglomeración de chicos en la en la sede, digamos así que bueno, eh, también estamos teniendo en cuenta de que a veces, si bien lo queremos hacer, todavía tenemos muchos alumnos que son de otras localidades, que tampoco pueden venir todavía porque no habían alquilado porque no sabían que iba a ser la práctica así que alguna materia la hemos reemplazado un poco más y comenzarán un poco más adelante porque, digamos, también tenemos que entender que la realidad es distinta, que los chicos no sabían en principio que nosotros ya íbamos a poder arrancar con las, las clases prácticas de esas materias y entonces lo vamos a esperar hasta que puedan venir y que puedan alquilar o puedan convivir con algún compañero. Claro. ¿De qué de qué carreras y qué materias estamos hablando? Si no podés contar un poco. En realidad las la, la materias que más pidieron tienen que ver con materias que están relacionadas con laboratorios, que son básicamente de, eh, digamos, en ese caso es eh, nutrición y, y kinesiología y, digamos, eh, algunas materias de ambiente. Sí. Después hay algunas materias específicas de la carrera de kinesiología ni siquiera se puede evaluar de manera, eh, digamos, eh, a distancia o virtual, ¿no? Porque claro, claro. Eh, eso implica, digamos, que, que el alumno pueda conocer toda la parte del cuerpo humano y tenga que ir indicándole al docente, digamos, cuáles son la, las partes del cuerpo. Por ejemplo, digo porque no soy de la disciplina sí, y que sí, lo que sí. nos han comentado de manera que se entienda, y ellos me dicen bueno, pero no es posible que en la casa tenga cuatro o cinco cámaras, y por más que tenga un, un hermano o un eh, digamos, un familiar que pueda estar con él y él pueda indicar la parte del cuerpo no se ven, porque la cámara es uno solo y es el de la el de la computadora, entonces eso esos exámenes no se pueden tomar de manera virtual, tiene que ser sí o sí de manera presencial, y hay práctica de ese tipo, de esa naturaleza, que también se tiene que hacer de manera presencial digamos no se pueden hacer bueno, con esas materias que nosotros en principio hemos habilitado para que se puedan hacer de manera presencial eh, así que bueno es, es la, estamos recién arrancando la experiencia este esta fue la primera semana claro. digamos que estamos con esto eh, hasta ahora solamente eh, digamos dos grupos de, de laboratorio han empezado Ajá. insisto que también nosotros hemos esperado eh, también para que algunos alumnos que no están en vienos puedan venir entonces ellos también le agarró claro. de sorpresa la posibilidad de venir y bueno, y hasta que se, se puedan venir, digamos, va a pasar... Así que bueno, esa es la situación. Buenísimo. También estamos atentos a que, eh, digamos, algunas medidas de orden nacional, de cierre completo nuevamente, que el cierre no tiene que ver con que nosotros no respetamos el, el protocolo, sí. o no tiene que ver con que nosotros no estamos atentos a todas las medidas de seguridad, sino tiene que ver con la disminución de la circulación de personas, y si eso es así, digamos, nosotros estaríamos otra vez, a lo mejor suspendiendo por un tiempito las prácticas y volver a retomar cuando eh, así se indique, claro. si es que se cierra todo. O sí. sea, siempre adaptándose a la, a la situación de la pandemia, Así ¿no? Así es. Eh, exactamente, si sí, no, no podemos estar ausente con esto, la verdad es que la realidad de la segunda ola es mucho más fuerte sí, y más potente por sí. ahora que lo que fue la primera ola, eh, digamos, entonces tenemos que ser cuidadosos, me parece que la salud está ante que todo, digamos, nosotros entendemos y vamos a hacer todo el esfuerzo posible en términos institucional para que los chicos no se queden, no pierdan, porque a veces también es la bala de plata de muchas familias, porque es, eh, digamos, la posibilidad que tiene de ascenso social acceder a un título y cada año que se le retrasa es a lo mejor cada año que puede estar, digamos, eh, sufriendo, no consiguiendo un trabajo porque no tiene una profesión. Pero vamos a intentar, por tanto, digamos, evacuar todas las dificultades que se presenten para que puedan hacerlo. Pero... Primero está la salud y primero está también, digamos, la salud en términos de comunidad y toda circulación a veces genera mayor complejidad, mayor transmisión del de virus, así que también vamos a tratar de evitar eso y vamos a compatriotizar cosas eh, en, la, en la medida en que se pueda, digamos, no eso es claro, así, pero claro. primero está la salud. Así es, mantener un equilibrio. ¿Cómo se está eh, trabajando en base también a los protocolos? ¿Cómo, cómo está eso? Mira nosotros estamos, eh, la verdad que estamos trabajando bien, nosotros eh, en términos administrativo el año pasado más o menos desde eh, septiembre, octubre empezamos a trabajar y no hemos tenido hasta, por suerte, y si eh, queremos seguir así, no hemos tenido contagios internos dentro de la universidad, la verdad que eh, a veces también uno dice, bueno, estar dentro de la institución eh, implica, de, o estar dentro del trabajo implica que si se real que se respetan realmente los protocolos y cuentan con todos los elementos para respetarlo por suerte nosotros sí podemos hacerlo y eh, digamos, está más seguro que afuera, digamos, ¿no? Es decir, transitando por la calle transitando otros lugares, a veces uno entra a un supermercado y se encuentra con que hay más gente que lo que debieran haber, claro. que la góndola están están junta una con otra que es imposible no rozarse, no juntarse, no estar cerca. Sin embargo, en las que nosotros estamos teniendo, digamos, horarios con eh, personas, digamos, con menor cantidad, es decir, hay personas que van solamente el lunes, miércoles y viernes, otros que van martes y jueves, el, la semana siguiente se invierte, cosa de que en las oficina, digamos, haya la menor cantidad de gente posible. Si es posible que haya uno solo, mejor. Uh -huh. Buenísimo. Eh, por último, consultarte sobre eh, la cuestión de la matrícula ya ahora consolidada, ahora ya tenemos los números definitivos. Sí. ¿Es, ¿Es cierto que aumentó la matrícula en relación a años anteriores? Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Eh, si bien es una una tendencia que se mostró en todo el sistema universitario, nosotros tuvimos una reunión con el Secretario de Política Universitaria y la verdad es que la matrícula en todo el país, en las universidades, ha crecido. Hay algunas que han crecido mucho más que otras. Una de ellas es precisamente la Universidad de Río Negro, que está segunda a nivel país, casi con un 40% de, de incremento en la matrícula. Eh, la otra es la de Hurlingan, que creció el 60%, la matrícula. Nosotros hemos tenido en, en la sede atlántica también un crecimiento importante. En la matrícula el año pasado tuvimos más o menos 1.500 inscriptos entre carrera de grado y carreras virtuales, que tenemos algunas carreras virtuales totalmente, y este año tenemos casi 2.000 inscriptos. Así que la verdad que la, el crecimiento de la matrícula fue muy fuerte, muy grande. Eh, digamos, eh, entendemos que eh, tiene que ver también con la virtualidad Eh, digamos, pero bueno, eh, si eso es así, quizás en el futuro vamos a empezar a debatir, digamos porque si algunos alumnos se inscribieron porque la posibilidad de manejar sus tiempos y de hacerlo de manera virtual es la chance que tienen para estudiar, digamos no puede, no puede ser que cuando volvamos a la normalidad los perdamos a todos esos alumnos. Entonces ah. vamos a tener que debatir y discutir a fondo cómo eh, digamos enfrentamos en el momento en que estemos todos vacunados y hay o sea, Esa, esa esperanza que tenemos de hace mucho tiempo de inmunidad del rebaño y que podamos volver a, a circular y a tener presencialidad, ¿qué hacemos con esos alumnos? Y cuando da ese número de 2.000, ¿es...? para toda la, la universidad es para... No, viernes. para, la sede, para, para la, la sede atlántica solo la sede atlántica es impresionante. Solo la sede atlántica, exactamente hay más o menos eh, unos 1300 alumnos inscriptos en las carreras que son, eh, serían digamos, hoy por hoy están casi virtualizadas pero digo, las que serían presenciales y hay casi 700 alumnos en las carreras digamos, de complementación, de educación primaria, educación inicial, educación uh -huh. educación física, que son virtuales, es, hay casi 700 alumnos inscriptos, la verdad que Eh, hemos tenido un éxito importante en esas carreras, si bien digamos, son eh, virtuales, en su gran mayoría los alumnos son de la provincia de Córdoba. De Córdoba. de Córdoba. De Córdoba. sí, sí, Mirá sí. Mirá sí. eh, La verdad que es, es una novedad. Eh, también creo que tiene que ver con que en el sistema educativo en Córdoba, porque son la licenciatura en educación inicial y primaria la, y educación la que más alumnos inscriptos tienen, es que allí por el título se le paga. Acá en la provincia de Río Negro el, el título es una condición para ser docente, por lo tanto no se paga, y creo que a lo mejor la motivación que tienen, digamos, para poder hacer la carrera de licenciatura en los docentes de Córdoba es mucho mayor que el que pueden llegar a tenerlo de acá. Mira vos, es el, el interesante, el, sí. Es Qué filito que encontramos ¿no? ahí, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Mirá, el nicho, le, sí. nicho sería, no ha mirado buenísimo. buenísimo. bueno. Eh, la que sí. Bueno, seguiríamos hablando en otro momento, ¿eh? Dale, dale, Vamos a estar más de quieran. cerca ahí de las cosas de la universidad, ¿eh? Dale, dale. Para, como cuando para ustedes para que... quieran, estamos a disposición. Bueno, sí, gracias, no, gracias por la por comunicación. ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias bien, a ustedes. Muy bien, muy ah, bien. Hacemos torres, entonces. vicerrector de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro.